La historia de la lupa Con Javier Ballesteros Hoy, en el momento de la historia, le pasamos la lupa A, el espiritismo. El estudio de lo que no conocemos no se compromete solo con el saber y la razón. Por supuesto que lo desconocido es fuente para el saber y la razón, pero también lo desconocido es algo más. Es la búsqueda de otros planos que se alejan de lo simple y lo vulgar. ¿Cómo podríamos catalogar la intromisión de un espíritu en la casa de una humilde familia llamada foss punto de salida? ¿Cómo podríamos catalogar ni siquiera un espíritu? ¿Existen los espíritus? ¿Existen los fantasmas? ¿Existen los demonios? Este compendio de ignorancia se debe a la incongruencia del saber. Es decir, si ni siquiera acertamos a comprender lo que está sobre o bajo nosotros, ¿cómo comprenderíamos qué es lo que habita entre dos mundos o dos planos? En la Eliada, Aquiles ve aparecer durante la noche al fantasma de su amigo Patroclo... ...y llega a la conclusión de que la vida prosigue en una forma inmaterial. Homero y Hesiodo imaginaron un país para los muertos que pervivían... ...el reino de Hades y su esposa Perséfona. En este reino las almas de los muertos vagaban obsesionadas... ...por el recuerdo de su vida pasada. Con Platón se plantea la idea de que el alma es prisionera del cuerpo que, liberado de esta cárcel... ...regresa a las esferas celestiales. Platón se apoya en las ideas pitagóricas... ...que se refieren al alma... ...como principio inmortal de origen astral. Las purificaciones, las ascesis... ...tenían que servir al alma... ...para regresar a su verdadera patria primigenia... ...el cosmos. Sócrates contemplaba su muerte... ...con la serenidad de quien sabe que solo es... ...el paso del alma a su verdadera patria... Morir es un cambio de existencia, y para el alma una migración de este mundo hacia el otro. Aristóteles concebía el alma como un principio vital, de lo que puede desprenderse que, cuando el cuerpo ha desaparecido, el principio vital ha dejado también de existir. Más bien es el nous, principio de pensamiento, en el que puede conferir al hombre una inmortalidad o con mayor exactitud, una participación en lo divino. Plutarco es el resumen de lo que se pasó a llamar teosofía. Según este filósofo, solo perdurará el sentimiento de la individualidad. Cuando morimos, según los teósofos, el casco astral se disuelve privado de su soporte material, y sería esto lo que los videntes o médium entrarían en contacto con ellos. Acabamos los filósofos griegos con queronea, el cual dista tres compuestos para el hombre, y no dos, que serían cuerpo, alma y alma y espíritu Aunque se da el punto de salida con el caso de las hermanas Foz, cosa que no es así, solamente sería un punto de salida más moderno y estudiado, un caso que quedó demostrado que era falso. El mundo espiritista viene mucho más atrás como hemos visto en la introducción de este apartado. El caso de las hermanas Foz no deja de tener cierto misterio y no es solo por la imaginación de las dos niñas protagonistas de la historia, también por los rincones menos aclarado del mismo. Antes de llegar la familia a la casa protagonista de los fenómenos espiritistas, ya había vivido una persona antes, un tal Wisman, el cual se dice que ya había tenido que desalojar la vivienda a causa de ciertos golpes. También resulta, cuanto menos curioso, que varios meses después de abandonar la vivienda, la familia Foss, una empresa inmobiliaria se hiciese con la casa y encontrara durante unas obras unos restos óseos de animales mezclados con huesos humanos. Estos hallazgos se produjeron en el sótano y nunca se ha sabido de quién era o incluso si era verdad la historia. Resumidamente, se trasladan una familia metodista a una nueva casa ya con cierto misterioso pasado y en el paso de no muchos días, las dos hijas menores del matrimonio empiezan a sentir ruido y presencia sobrenatural. Convencen a los padres, sobre todo a la madre, y conviene crear un sistema de comunicación con el ente del más allá. La técnica no sería nada complicada. Un golpe sería el sí y dos golpes no. A partir de ahí sería una función teatral. Desde periodistas, científicos, políticos y hasta sacerdotes... ...visitarían la casa para presenciar la función. Los FOS, listos donde los haya... ...empezaron a sacar tajada del asunto... ...y su recaudación nocturna oscilaba entre 100 y 180 dólares. Una cantidad más que respetable para la época. Estamos hablando... ...que el caso sobre 1848... ...y gracias a este asunto... ...en Estados Unidos se llegara a 2000 medios... ...y en 1852 se superaran los 40.000... ...por cierto... ...una buena sesión de espiritismo... ...no sería tan efectiva... ...sin un buen medio... ...de los cuales hablaremos a continuación... ...para resolver el caso de las hermanas Fox... ...viajamos en el tiempo... ...pasado el tiempo de la actuación en la casa ahora incluso se atrevían a hacer sesiones espiritistas en Nueva York una de las hermanas parece que había perdido un poco el cauce de la comunicación con el más allá la otra hermana al contrario seguía con los espectáculos Margaret se casó con un explorador del Ártico y sería este su primer escéptico el propio marido no creía nada las teorías de médico y científico eran diversas tres médicos creyeron resolver el asunto achacando los crujidos a las articulaciones de las rodillas de las niñas ...y un médico de Rochester aseguró que el ruido... ...lo producía en la chiquilla, con los pies... ...y sería este el ganador... ...el 21 de octubre de 1888... ...Margaret Foss confesaba en la Academia de Música de Nueva York... ...delante del gran público asistente... ...desnudo su pie, lo posó sobre una banqueta... ...y empezó a realizar crujidos con ellos... ...quedaba resuelto el caso... que el anterior caso sea un fraude no significa que todo lo sea. Verdaderamente para los escépticos o los negacionistas era y es una gran victoria. Pero luchar contra algo o alguien cerrado en banda es como golpearse una y otra vez con un grueso muro. Para comprender el mundo espiritista nos tenemos que ir al gran Allan Kardec y a su libro de los espíritus y de los médiums contiene la enseñanza especial de los espíritus sobre la teoría de todos los géneros de manifestaciones los medios de comunicarse con el mundo invisible el desarrollo de la mediunidad las dificultades y los escollos que se puedan encontrar en la práctica del espiritismo la duda concerniente a la existencia de los espíritus tiene como primera causa la ignorancia de su verdadera naturaleza se les figura generalmente como seres aparte en la creación ...y cuya necesidad no está demostrada. Muchos... solo los conocen por los cuentos fantásticos... ...que han oído desde la cuna... ...poco más o menos... ...como se conoce la historia por las novelas. Sin investigar... ...estos cuentos... ...separados, los accesorios ridículos... ...se apoyan sobre un fondo de verdad... ...sólo le impresiona lo absurdo. Nos quieren tomarse el trabajo de quitar la corteza amarga... ...para descubrir la almendra... ...y rehúsan el todo... ...como hacen con la religión los que... ...por ver ciertos abusos... ...todo lo confunden en la misma reprobación... ...cualquiera que sea la idea que se forme del espíritu... ...esta creencia está necesariamente fundada sobre la existencia... ...de un principio inteligente fuera de la materia... ...y es compatible con la negación absoluta de este principio... ...tomamos, pues, nuestro punto de partida en la existencia... ...la supervivencia y la individualidad del alma... ...de lo que el espiritualismo es la demostración teórica y dogmática... ...y el espiritismo, la demostración patente. Las almas que pueblan el espacio son precisamente lo que se llaman espíritus. Los espíritus no son, pues, otra cosa que las almas de los hombres despojadas de su envoltura corporal. Si los espíritus fuesen seres aparte, su existencia sería más hipotética. Pero si admitimos que hay almas, es necesario también admitir los espíritus que no son otros que las almas. Si se admite que las almas están por todas partes es necesario emitir igualmente que los espíritus están por todo. No se podría, pues, negar la existencia de los espíritus sin negar la de las almas. Kardec, nacido en Lyon en 1803 y muerto en 1869, fue médico, filósofo y pedagogo. Kardec sostiene en su libro de los espíritus haber obtenido 1019 respuestas a otras tantas preguntas formuladas a entidades de ultratumba. Volvemos al mundo del espiritismo, antes llamado espiritualismo con Allan Kardec. A la edad de 20 años, Kardec obtiene ya el título en Letras y ciencia. ...y funda en París un instituto pedagógico... ...para este instituto se basa la idea de Pestalozzi... ...el cual argumentaba su enseñanza en el contacto con la naturaleza... ...la enseñanza directa y objetiva... ...y la negación a los castigos corporales... ...Alan Cardes se interesa por el tema espiritista... ...gracias a los famosos casos de mesas parlantes... ...a las cuales las consideraba como simples manifestaciones... ...de magnetismo y electricidad... Tras estudiar algunos casos excepcionales, llega a la conclusión que bien podría estar producido por obra de espíritu. Kardec clasificó, ordenó y explicó los misterios de los espíritus y todo lo relacionado con ellos. Llegó a creer con tanta convicción sobre ellos, que se dice que fueron los propios espíritus quienes le recomendaron para la divulgación del tema, e incluso le cambiaron el nombre. En realidad, este nombre se lo pusieron por haberlo tenido en otra vida anterior, ...cuando fue sacerdote druida en las Galias. El término medium proviene del latín medio... ...e indica precisamente el medio a través del cual... ...los espíritus de los fallecidos pueden comunicarse con los vivos. El medium opera generalmente en trance... ...o un estado inducido de conciencia. Es generalmente en su juventud cuando empiezan a desarrollar... ...y conocer su extraño poder... Emmanuel Swedenborg fue una de las personalidades más extraordinarias de Suecia. A la edad de 56 años tuvo una crisis religiosa, siendo ateo como era. Los sueños le van llevando por pasajes muy diferentes entre sí, como coger una llave y abrir una puerta hacia una revelación o incluso ver a Cristo. Estos sucesos pasaron de sueño a visiones a todas horas del día y el hombre se convirtió en un ser místico evidente. Divisaría desde su cuerpo extrañas situaciones naturales como personales, encontraría personas fallecidas e incluso las pondría en contacto con sus familiares. Pero el mayor de sus actos extraordinarios, como él lo denominaba, después de padecer toda clase de comunicación existente con los seres espirituales tales como xenoglosia, escritura automática o aportaciones, serían las visiones del cielo, el infierno, los ángeles y los demonios. Recomendamos la lectura de su obra Cielo e Infierno, y cada uno que la lea según sus intereses. podemos citar a gran cantidad de médium, Agustín Lesage, Ellen Garre, Piedro Ubaldi, Gasparreto, etc. Y estos son de los menos conocidos, los que más suena están más que dicho. En resumen, el espiritismo, o como antiguamente se llamaba el espiritualismo, es la ansia de las personas por comunicarse con los seres fallecidos. ...es el anhelo por el familiar... ...o el ansia por saber que se esconde en el más allá... ...las revelaciones de los otros hacia nosotros... ...no tendrían tanto sentido... ...si lo anterior... ...y si no hubiera sido por el doctor Hipóliti Rivalde... ...más conocido por Allan Kardec... ...gran investigador y descubridor... ...gracias a sencillas y ordinarias sesiones de espiritismo... ...el verdadero creador del espiritismo... ...y que gracias a él... ...se propagó por Francia, Alemania, Inglaterra... ...y por supuesto América... A principios del siglo XX serían muchos los estudiosos que compartirían sus avances en la materia y serían los medios los protagonistas. El movimiento espiritista resurgía como el ave fénix e incluso al momento actual siguen proliferando dichos movimientos, siempre más modernos y con alguna base más y a los cuales le deseamos lo mejor porque no son para nada sospechosos. Aquí mismo en España tenemos alguno que otros movimientos espiritistas con sentido y rigurosidad. Nada mejor que despedirnos con las bases de Carde y que pueden resultar bastante más esclarecedoras que sigue ahondando en la historia. Según Carde, que el ser que piensa en nosotros durante la vida no debe pensar más después de la muerte. Que, si piensa, no debe pensar más en los que ha amado. Que si piensa en aquellos que ha amado, no debe querer ya comunicarse con ellos. Que si puede estar por todas partes, no puede estar a nuestro lado. Que si está a nuestro lado no puede comunicarse con nosotros, que por su envoltura fluídica no puede obrar sobre la materia inerte, que si puede obrar sobre la materia inerte no puede obrar sobre un ser animado, que si puede obrar sobre un ser animado no puede dirigir su mano para hacerle escribir y que pudiendo hacerle escribir no puede responder a sus preguntas y transmitirle su pensamiento cuando los adversarios del espiritismo nos hayan demostrado que esto no puede ser por razones tan patentes como aquellas por las cuales Galileo demostró que no es el sol el que da vuelta alrededor de la tierra entonces podremos decir que sus dudas son fundadas desgraciadamente hasta este día toda su argumentación se resumen en estas palabras yo no creo, luego esto es imposible juzguen ustedes mismos El mes que viene, más historia con un servidor, Javier Ballesteros, en la lupa.